...de la música, por favor, porque se puede que nos moviera el cable de la, de la electricidad. Así que necesitamos nuestra presencia. Sin aire, no hay fuego. Amigos, hablenme de luz, amigos, hablenme de Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca. Para producciones audiovisuales formato radiofónico Un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Con fondos públicos Todo empieza cada noche La almohada es el portal Va el mundo de los reales y quiero ser de forma y parece frenar Las escenas se saltan aparecen en un orden casual los mensajes encriptados en subconsciente y soñado su Orquía neuronal sin ningún de real se desata mi sueño Fābula, lectoria, simulacro tridimensional ah. Pusieron a la Mañana Y me llamo Limbo Y vengo Los martes Y me llamo Limbo Vengo los martes me pinto de rojo para enamorarme a mí Me pinto de rojo y me escribo en el pecho bip, bip. y si pudiera Me celeste animal y mirame los de dos más más más que solo una vez en la semana y no me importa porque a mí me Lama mañana Y tamén Mi nombre Es Limbo Limbo Si sí. Y me Dicen Martes Y me Pinto en el Pecho Ese bad bad bad bad bad bad es mi mata des rojo que es bb Los segundos cuentas si estamos en el aire de la tribu, en el aire de Limbo, Martes, rojo, pip, pip, y ha vuelto a su casa eh, nuestro excursionista. ¿Existe la palabra excursionista o la acabo de inventar? No, existe, seguro que existe. Porque excursionista me hace acordar a un club del Bajo del Grano, pero es de que excursiones. Existe, que existe, Usted salió a excursionar, que existe. Obviamente no vamos a empezar acá con el fútbol, que existís, no existís, porque... No vamos a ir hacia ningún lado. Usted salió a excursionar por algunas provincias, algunas trasladándose... Una sola en realidad, ¿vale? pasado habrá, habrá pasado por otra. <risa> ¿Qué? Habrá pasado por Por lo menos pasó por dos, para llegar a esa tercera. Sí, inclu tres incluimos la de Buenos Aires. Por eso, Buenos Aires, Santa Fe y esa tercera. Sí. ¿Estamos bien? Estamos estamos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Las matemáticas nos dan. Sí. ¿Y qué hizo en ese viaje? porque qué? Me recuerda algunas eh, lecturas que he tenido de joven... ...cuando era mucho más joven que ahora... Ah, tomé té... ¿Tomó té? Tomé varios tés... ¿Tomó varios tés? Sí... ¿De, ¿De qué tomé, tipo de tés? poca... Traté de, de comer poca harina... Vio, la harina blanca hoy no está de moda... Ah, eh, la harina creo que genera una especie de... ...por decirlo... ...una, grosera, una especie de hongo... ...que se cuelga en las paredes del estómago... Ajá. ...se pega... ...y te pide más harina... ...blanca, la blanca sobre la blanca... Como la papusa, pero de otra forma. Bueno, aparte la, la harina blanca tiene hierro, porque todas las harinas están fortificadas con hierro. Porque supuestamente hay una especie de anemia generada en la población argentina, por lo menos en la ley, si vos te fijás en las harinas... Es verdad. ...que dice que está fortificada con hierro, con lo cual genera la especie de combo, que a algunos quizás no le hacen nada, a mí me hace un poco de ruido estomacal. A mí eh, lo que no entiendo entender es cómo ese hierro termina en la harina y de dónde sale el hierro que es va la harina. Es que se hace un y laboratorio. Polvo de, y el polvo de dónde sale, porque sale de si es hierro tiene que salir de un metal. Estoy diciendo que no, sale la carne, de la se, carne, se es crea es proteína. Se crea sintéticamente el hierro ya. Está creado. Claro, como... Como montones de cosas, como los celulares. Hemos hablado, eh, has hablado vos de LSD. Sí, de hemos hablado. La, ahora, antes se sacaba, no sé, venía, creo que el César es de los, del hongo del centeno, me parece. Así es. Y en esa edad el sintético hoy en un laboratorio, mezclando cosas que nosotros no vamos a entender jamás pero, pero... Una sumatoria de cosas que hacen a ese producto Exactamente Como este programa se hace un producto saliendo hoy martes a la 1 y 18 de la noche Con este, la operación técnica del señor Matías Banerio del otro lado Y la fumigación inminente, espontánea resultante sí, estamos fumigados este pero a, a nuestra propia decisión que Algo es importante que claro una cosa es que te fumiguen otra cosa es estar fumigado exactamente por decisión propia la cosa es que sí que me crucé con una de estas cosas que hoy son sintéticas pero esta vez tuve la suerte de probar de, directamente de la planta este lo que es interesante de, de esto es que la planta más conocida que es la ayahuasca no es exactamente la que te da como el viaje si se quiere Si no la otra que Uy, ahora la... Uy, no me acuerdo de en Google Cachaca, cachaca, camche Me estoy... Camchaca Camchaca Ahora vamos a buscar Este, porque el nombre... Esperen Chacruna creo que es no me equivoco Son una especie de cactus ¿Qué son? Zucca, dígamelo así Es una especie de... Yo no estuve en Perú Pero la llavosca es una liana Ajá Y la chacruna es otra planta Que no no sé cómo es que No sé si no es una raíz La cosa es que lo interesante de eso es que, es que eh, tiene eh, la chacruna es la que tiene el DMT Que es la que te hace como tener el viaje claro. Y la ayahuasca lo que hace es inhibir eh, las cuestiones naturales de tu cuerpo Que atacarían a, a, al DMT para bajar Ponele, este, para que se entienda bien, porque yo tampoco lo entiendo en profundidad Pero eso es lo que hace Y es muy loco imaginarte a los chamanes hace cientos de años Tratando de saber, o no sé cómo, sabiendo qué planta anula que otra cosa El hecho de un documental que está dando vueltas por Netflix y demás es, el lugares on lime que cuentan sobre un médico en Estados Unidos la que está haciendo experimentos con el dmt intentando bla bla bla bla bla bla, bla. este y tenía que buscar qué, qué cosa podía inhibir esa enzima que ataca al dmt si se quiere para que no avance en el cuerpo y los chaáns lo encontraron hace cientos de años y la historia cuenta que eso lo soñó un chamán particularmente este y que La chacruna o la ayahuasca estaba creciendo en la tumba de su papá. Todo Eso. remite los sueños, todo va, empieza en el otro lado, donde uno entra en la, en la inconsciencia del sueño y ahí vienen imágenes que lo llevan a la realidad para buscar, en este caso, cuál era el antídoto, digamos, a, para inhibir las enzimas del cuerpo para poder tener un viaje de ayahuasca. Sí, sí. <coughs> Sí, lo que, me, lo que me hizo río, lo que dijiste Esto de, la, ah, de los mocos es por la fumigación Sí eh, Y porque anda medio desabrigado, le voy a decir este el. Tampoco es agregado. No, el tema de las realidades, como que vengo pensando bastante en eso. Yo no sé mucho hablar en la radio en general, pero bueno, hoy puede ser que sea un día para eso. Eh, puede ser que sea mi cumpleaños también, aunque en realidad no, porque es en febrero. pero Feliz cumpleaños! Gracias, 28, Pisis. Eh, 28 años. Las otras realidades son las que, las que me están haciendo pensar ahora, porque esta que estamos viviendo ahora, que es bastante más material en el sentido de que tenés que estar como muy... ...muy a tierra y, y muy en contacto con algunas cosas que son como más... En una, ...en una, digamos, en una sintonía o en una frecuencia, ya que estamos en una radio... ...¿no? Pero hay un montón de otras frecuencias están sucediendo... ...así como hasta el 88-7 hay un montón más sí, en la radio... No, sí, eso tiene una explicación física... No me interesa la física, Irreal. me interesa lo sensacional a nivel Irreal. a nivel sensaciones. A este mismo instante hay un montón de, de frecuencias que la están cruzando y atravesando sin que usted lo sepa. Sin duda, sin duda. Este, pero bueno, a lo que voy es la cantidad de realidades, si es que le puedo decir realidades, que suceden al mismo tiempo y que nosotros quizá con estas cosas, como esta planta, con la ayahuasca, con la marihuana que es otra planta y quizá con muchas otras, que desconozco con el peyote pues, sí, un montón en San Pedro y también las entéticas te... los hongos del bolsón este te abren una puerta o un montón de puertas y, y te metes como en esos lugares no, no siempre necesariamente con esas plantas o con esa o con esa medicina como le dice mi amigo Luchito este sino también con con también con lo que uno hace digamos cuando si hicimos no, un tema conoces música también viajas a otro lugar si te gusta mucho la radio podés cerrar los ojos y te podés ir un momento de la realidad y sin escuchar los spots de la publicidad de las elecciones, quizá puedes viajar bien lejos, cuando quizás ves una película que te mete, una obra de teatro, hace poco fui a una, una obra de teatro este Ajá. muy linda acá en el IMPA, y pude salir un poco de, de esta realidad cotidiana, que es una nada más, es una, y está bueno estar, digamos, es, pasa mucho en esta realidad, pero hay muchas más, y yo quiero vivir un montón de más realidades, este... Y para eso me parece que estamos en esta vida. ¿Usted se acuerda cuando la maestra le explicaba matemáticas? No. ¿Y tenía que hacer esa cosa del conjunto y del factoreo? No. ¿No se acuerda? recuerde ese momento. Ese era el momento que usted le ponía como una llave a las cosas. Entonces sumaba y iba saltando de realidad en realidad hasta llegar a un resultado. Pero ese resultado era parte de todas las bueno, realidades. En este programa hablamos de la película esta de de la máquina de Dios. La máquina de Dios. ¿Te acuerdas sí, que no la, la cosa esta de los tipos adrones, los tipos que experimentaban, que hacían los experimentos y los tipos que manejaban los números? Exacto. Este y cómo el, el experimento este de la, del generador de adrones podía demostrar, por ejemplo, que las teorías que habían a, habían hecho durante muchos años estos científicos, digamos todo el siglo 20, se, se hubiera caído, este bueno, lea, todavía está por verse, pero están ahí Hablando los números Otras realidades Esos tipos viajan Porque viajan al espacio a través de números Deben tener su viaje Y eso creo que también Deben vivir otras realidades A partir de un papel Con números Que es lo que vos estabas contando Exacto eh, Cerca de ahí De la máquina de drones Que está por Noruega eh, En el Báltico Cerca del Báltico Bajando un poco de kilómetros Llegamos a Francia Y le traje una banda francesa Que a usted le va a gustar Bueno Se llama La banda se llama Estereolab Este, es una banda que tocó en Francia durante los 90, a principios de los 2000. Realmente no tengo noticias de ellos, porque no me están escribiendo en estos momentos. Eh, el Facebook hizo que yo cambie mi nombre, perdí muchos contactos. Entonces, eh, a, atrás de esa censura perdí contacto con esta gente estereolactica porque... pero las eras, eras friend de los si, si, si hablábamos en francés y de vuelta speak english no, no, no, no, no en french papa french si, si sí, sí. no, es el traductor bien, traslado sí. buena, por... buena onda pero lo invito a que escuche esta banda y que siga compartiendo este limbo de martes la la ley ayant au dessus, au -dessus la lune elle La tribu. Yo elijo defender al medio ambiente, a la salud del pueblo. De estas multinacionales creativas. Limbo, sos vos. 4, 8, 6, 6. 4, 8, 6, 6. 10, 95. 4, 8, 6, 4. 0, 4, 8, La tribu. Yo elijo defender al medio ambiente, a la salud del pueblo, de estas multinacionales extractivistas y del gobierno. Mi nombre es Sofía Gatica y estoy luchando por la salud del pueblo. Y estoy luchando contra Monsanto por, justamente porque nuestro gobierno ha entregado, ha entregado a las multinacionales. Encendida. Espacio Publicitario. ¡Tum! Cooperativa de Trabajo El Zócalo Gestionada por sus trabajadores Encontranos en Río de Janeiro 668 A la vuelta de la radio Y en Santiago del Estero 991 A metros de las facultades sociales Apuntes, escaneo, volantes Trabajos de imprenta digital y offset Río de Janeiro 668 Impresioneselzócalo.com.ar Transmita radio en vivo por internet Con potencia web Emisión en directo a las 24 horas Auto DJ Compatibilidad con dispositivos móviles Servicio internacional Atención personalizada Potencia Web Streaming profesional para radios y DJs Solicite asesoramiento sin cargo Info arroba potenciaweb.net O en www.potenciaweb.net Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y creces y vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.BancoCreditCop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. La Gatera El programa que revolucionó el aire de la radio Todos los jueves de 22 a 24 La, la Gatera. Gatera Definicidas sueltos por el éter Electrónica, diccionario, música en vivo, género Dos horas de definicidios colectivos de la más alta calidad La Gatera, jueves de 22 a 24 Sí, gato wow. Fin de Espacio Publicitario La tribu no, no 88.7 Frecuencia modulada Estereofónica Viene no es es Encender la noche No acaba con la noche Pero sí acaba con el miedo a la noche ay ay ay ay Аз је Аз је I'm not sure that there's a point to the story but I'm going to tell it again So many other people try to tell the tale not one of them knows the end. And their mother and her boyfriend who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young in a drunk temper that was easy to lose but thank god it didn't own a gun well, Billy woke up in the back of his truck, took a minute to open his eyes he took a peep into the back of Found himself a big surprise He didn't see his brother But there was his mother With a red-headed head in her hands While the poor friend had his gloves Wrapped around an old priest Trying to joke the man seguimos en limbo por el 88.7 y te puedes comunicar a cuatro solamente si tuviste algún viaje tribal, por decirlo de alguna manera, y si no, limbo al aire es el Facebook. Nunca damos estos contactos, porque somos tan antirradio. ¿Es verdad que usted es un antirradio? Eh... Yo quería hacer la jirafa anteriormente. Sí, no sé qué ruido hace y... la jirafa. No sé, que veo que hay animales que no sabemos qué ruido hacen. ¿Qué ruido hace? Un, un koala. ¿Cuántas veces ha visto un koala? Nunca. ¿Una jirafa? En el zoológico, lamentablemente. ¿Y cuántas veces dos Eh, físicamente colores el ruido. En Popotamón. Dice que era colores el ruido a un animal que no hayas visto nunca o que hayas visto una vez sola. Pero ahora con todo lo que hay, ¿con todo lo que hay para ver? Claro. Usted siempre tiene la pantalla y había un montón de cosas para ver, para sacar. Ah, la sí. Se puso sí. al día está después de su está viaje. Está complicado, la pantalla está complicada, se va, está complicada. ¿Usted dice que está complicada sí. o los complicados siguen siendo los seres humanos? Pasamos un tema al comienzo de ...no me contestó la pregunta... ...el programa... ...este... ...que decía... ...como... ...demasiada ansiedad... ...de los Eternals... ...ajá... ...este... ...y el Facebook para mí... ...genera eso... ...demasiada ansiedad... ...y la Internet genera eso... ...porque todo el tiempo... está mostrando cosas... ...y... ...y uno de alguna forma... ...sobre todo el Facebook... ...que es como social... ...estás como viendo... ...un montón de cosas que pasan... ...que generalmente son eventos... ...o... ...o cosas que posee la gente... ...y ves como... ...qué bien le están pasando... ...los demás... Uh, cuántas cosas que hace este, cuántas cosas que hace el otro Y todo lo que vos no estás haciendo, igual que las publicidades, ¿no? Las publicidades cuando ves en la calle es todo lo que vos no tenés Todo lo que te falta para ser feliz, te falta te auto, te falta, bla, bla, bla, bla Y el Facebook pasa un poco eso, pero incluso peor, si quieres, de ese lugar Porque es como gente común eh, Uno igual postea cosas que, nada, postea también sueños, ¿no? Eh, imágenes que uno eh, desea Pero bueno, una ve todo ese compendio de información, que encima es bastante feo estéticamente, el eh, Facebook, entonces me parece que este es como una especie de, de chito y amalgama de un montón de, de sensaciones, con información también, mucha información porque tiene mucha letra, viste, que no es muy... Es no, muy visual, digamos serie de videos Y eso no es una cosa muy visual Es como una especie de diario Que siempre tiene un pie Un título claro. Un copete Algo para que le decida Claro, parecida. porque se, se ocupan justamente De que sea eso En un momento Cuando pase mucho el tiempo Y el Facebook queda obsoleto Lo vamos a volver a ver Y va a ser como ver hoy Los Thundercats Que ven los dibujitos Y decís Qué, qué feos que son Me acuerdo del MCN Claro, igual mantiene como una cosa... Hay todavía mensajeros que son como así estéticamente feos. Está todavía... El, hay Windows viejos que la gente tiene porque funcionan mejor. Sí. O mismo Ubuntu o Linux que funcionan bien. Entonces te lo dejas. Pero bueno, está de, de, de, me acordé hablando de la... ¿A le importa la publicidad? ¿Qué quiere, que la vida sea transformado en la publicidad? ¿Por eso no se necesitan estos escapes? No, no sé sí, si sí, la... No. ¿Por qué la publicidad? Y por porque dijo que era como una especie de publicidad. Todo lo que necesitas te lo está demostrando el Facebook todo lo que los otros tienen y vos no lo tenés si sí, algo así y qué más y entonces algo? la publicidad es que te muestra lo que necesitas que en realidad no lo necesitas el Facebook no bueno pero también te genera necesidades que vos, no, que vos innecesarias pero te la genera ajá ¿no? y lo mismo pasa con eh, el deseo sexual ajá o vos te pueden gustar un montón de de chicas o chicos por sus esencias pero seguramente vas a terminar eligiendo dentro de las 60.000 fotos que ves perdón dice un poquito de soda si sí. las 60 fotos que ves en un día que están dentro de ciertos cánones que ya sabemos ya la gente que está escuchando ya lo sabe ya estoy, no estoy diciendo nada nuevo Pero bueno, nada, te mantiene dentro de un rango. Entonces sí, quizá vos tenés una sensibilidad para un lado para el otro, pero si todo el tiempo te bombardean con una cosa, y bueno, es difícil salir de ahí. Si todo el tiempo estás ahí, y encima se refuerza con la computadora, y se refuerza con las imágenes también en el teléfono, y con la publicidad, y con la tele, y con plan. Hablemos de una cosa en particular, de sí. esto, que ya que nombramos al Cala Libro, y tiene como una plataforma especial, donde uno tiene ciertos códigos que seguir, ...para poder contactar a la gente, ¿no? Como, en un momento era un toque, ahora es me gusta... ...este, puedes comentar, pero no puedes postear... ...la gente cuando le posteás algo contrario a lo que están poniendo, se enoja... ...no, bueno, yo no sé, porque yo no participo tanto así... ...pero seguro uno participa cosas... ...ahora, es muy fácil llamar un programa de radio a la radio a la madrugada... A la, ...cuando faltan 15 minutos para llegar a las 2 de la mañana... Al 4864-0489 O al 4866-095 que Es muy fácil, nadie lo hace ¿Por qué? ¿Está obsoleto el teléfono? No, para mí esta es una charla Eterna dentro de la tribu Este... Yo no sé, la gente de la tribu no llama Porque participa desde otro lugar Ahora quizá con la, las redes sociales Creo que hay más participación Pero en general es como que Es como un churlismo que no muchos tienen Ajá, porque el oyente de la tribu debe ser parecido a nosotros, es más como... Bueno, no sé si yo en este momento... Descríbase no, no, no, no, porque yo ya me huele, huele Ya pasé ese lugar Pero es más como intelectual, hoy académico Y puede sentir no, no estamos a la altura si sí tengo un título es que, ah, sí, ya sé. No estamos a la altura de quien está Oyendo es o, o, o al revés entonces O no quieren llamar para, para no coquearnos O llamar para mí, no quedar mal no El sé, problema que hay es que En fin y al cabo No Nos animamos a muchas cosas Seguro Y, y voy a meter un ten pie Porque recién vimos acá en el bar de la tribu Una película sobre Patato ba -be, Barea. Barea. Barea. Barea Barea es el ruso me parece No, el ruso es Perea, el ella es Barea, Barea. Barea. De Patato eh, Bueno, hay un llamado telefónico Yo ya sé quién está llamando ah. A ver quién está llamando, hola Buenas noches Hola Estoy escuchando por internet con lo cual le viene como tarde. Apaga sí. la internet porque estás comunicado por el teléfono que llega más rápido que la internet. Que te hey. Hola. ¿Hola? Uy, sí, escucha uh... de tu arma. Jorge soy. ¿Qué hace? Jorge, baja la internet, Jorge, por favor. O oh, dejarlo que digo. Sí. Escucharon por el teléfono. Porque estás comunicado por el teléfono Ah, okay. Perdón, vale. perdón. Mira con dinero. ¿Cómo le va? Soy Jorge. Jorge, un placer que nos estés llamando y que hayas vencido la barrera tecnológica no nos ajuste, que nos divide. ¿Nos escuchás? No. No sé, no Muy nos bajo. escuchás. ¿Ahí nos escuchás? hay es mucho mejor. Ahí va. Ahí estamos ¿Vos sos Zucca? Tirado, no. No, en Zucca no. está a mi izquierda. Ah, vos sos eh, Sebastián. Exacto. ¿Cómo andás, viejo? Jorge soy. Jorge, ¿qué sí. estabas haciendo? Nada, acá mirando la tele y escuchando la radio. ¿Cómo se pueden hacer las dos cosas a la vez? Y la tele sin voz y escuchándole ustedes. ¿Y qué se ve en la tele? Porque es como adivinar qué está pasando. Ah, viste, la tele está. eso es una pantalla a la vida. ¿Y qué ves? El clima, ponele. O sea, es una pantalla a la vida que está muerta en realidad, porque no ven nada. ¿Pero qué estás viendo, ponele? Estoy hablando yo, ¿y ahora qué está pasando en la televisión? Eh, ya te digo. Está... nada no, estoy mirando Fox Sports. Pero nada, pedorro que se llama nunca tarde Esa gente que habla al pedo de fútbol Eh, no, hablan de todo No hablan de fútbol, no, no, no Hablan más cosas este, Paoloski Ah Con el gordo Barassi Ah no, no a veces. Y, eh, Son tipos que Que no sé Que hay que ver, este, cuál es el grado de diversión Usted llama porque Ha vencido la barrera eh, Tecnológica que sí, nos separa Ustedes estaban quejándose que nadie los escuche Bueno, eso les quería dar por comprobado Que hay alguien que sí los está escuchando ¿Jorge? ¿Sí? ¿Qué es el miedo para vos? el parque perdón. ¿Qué es el miedo para vos, Jorge? Vive milla del parque No me podés hacer tan... esa pregunta puede responder, Jorge? ¿Qué es el miedo para mí? Sí Es eh, atravesar una barrera Sin no poder atravesarla eh, eh, para lo puedo por favor? Cómo, perdón? Si me puedes repetir la, la frase. Atravesar una barrera sin poder atravesarla. O sea, es como hay como un impedimento ahí, digamos. Sí, y cuando vez, la es barrera serio. está baja, cuando te pasa de paso a nivel. Está diciendo en no, serio. No, no estamos hablando, no ah, estamos hablando seriamente. Este, está serio el tipo. Sí, sí, sí, bueno, estamos hablando en serio, estamos hablando en serio. Y Pero alguna no vez cómo para hablar para la chacota es otra cosa. Y alguna vez eh, tuvo la suerte, la fuerza de atravesar esa barrera? Porque no, me imagino que no es una sola, sino que habrán sido un montón en la vida. Y todos tu... tenemos muchísimas barreras en la vida. Y vez obviamente a... muchas se superan. ¿Alguna vez atravesó una? Muchísimas veces. ¿Y qué sensaciones hay cuando uno la, la mira para atrás y ya, ya dejó atrás esa barrera? Y es un momento así como sublime, se puede decir. Y después, digamos... Y obviamente si el resultado es positivo o si el resultado es negativo, es una porquería. Eh, aunque a veces eh, eh... No, hay que probar las cosas y si sale mal, sale mal. No, Pero lee, no, lee, no, lee, no lee, le hagas pues. acaso estar frente positivista, es sí. así. Y sí, negativo es una mierda, hay que decirlo, es una mierda. Pero no es solamente el hecho de atravesarla, sino todo lo que viene después, Claro, de la... el, el, lo posterior que viene después. Claro, digamos. porque uno cuando cruza la barrera y se saca como ese peso de encima, después comienza claro. a vivir, si siquiera había de cierta con más liviandad, no sé, yo, eso es lo que yo siento, no sé, vos o ustedes, Jorge. Sí, usted, por favor. Jorge, Mi cuénteme. Mayor, yo, cuénteme para ir cerrando. Este, sí. Usted cuando cruza la barrera, ¿le da cagadera o le da fiebre? Porque acá hay, hay no cierta gente... cuál es el sentido de esa Y eso que pregunta, a, a sí. uno le ataca, por algún lado, eh, ciertos cambios. ¿Qué le agarra? ¿Le agarra cagadera o le da fiebre? Fiebre seguro que no. ¿Y cagadera? Y el, el miedo por momentos da cagadera. Estamos de acuerdo. Y ahí la frase Entonces. que dice, vos estás cagado cuando tenés miedo. Estamos de acuerdo. Totalmente. Y sí. Es así. O sea, la cagadera cuando hay miedo se presenta la cagadera. Tiene, tiene muchísimo que ver el valor que tenga la persona de poder afrontar esos miedos. Es verdad. ¿Eh? o sea, un tipo que está constituido, no sé, eh, mentalmente como, un, no sé, un, un un tipo que practica artes marciales, que está preparado desde chico, no es lo mismo con pibe que es un nerd. ¿Usted no cree que el tipo que practica artes marciales tiene más herramientas para enfrentar la vida? Mentalmente está preparado mucho ha preparado que alguien que no que no que no las que unner como nosotros, póngale. Pues, Exacto, sí, o como yo yo por momentos fui unner de la vida también. Mm. Unner es un tipo que busca también, eh, ojo. Sí, obviamente que sí. Se hace los miedos pero desde de otro lado. ¿Cuántos niveles del, del arcano y superó ese unner? Uf. Muchísimos. Tenes espacia. Zuka, no la había saludado, perdóname. Muchas gracias Jorge claro, eh, Por el llamado porque... eh, El próximo martes estamos acá así que, Si querés llamar Si querés llamar Si, sí, lo, que, lo que quiera estamos acá para Perfecto. Para, bañaza, para, no? para Puede apagar la tele y acercarse. La sí. Mare 873 FM La Tribu, lo esperamos. Lo seguimos, no lo seguimos molestando, lo dejamos con su radio transmisor prendido y la sí. tele en silencio. si sí, por internet, tenía razón, yo lo estoy escuchando por internet. Perfecto. Bueno, hasta ¿Eh? el próximo martes entonces, Jorge. Gracias, gente. Ahora soy grande. y suerte a todos. Un abrazo grande. Bueno, yo tenemos unos minutejos más, ya nos ya está, ya hablamos demasiado. Sí, le puedo cambiar el tema de cierre. Sí, pero yo quería hablar de lo de, ¿De Batata, pero no, hablo, no, no, no. Háblelo, pero yo le pene antes que hable, le digo al señor Matías Banero que lo estoy esperando que por favor me ponga el tema de ese, el margarín que se llama Cuerpo, que tienen que ver muchas cosas que bueno, vinimos diciendo. Escuchemos un pedacito de este programa bizarro, este Limo martes VIP y después hacemos un cierre. Eh, I se <laughs> seguir seguir seguir hoy ya no te queda nada nada para hoy ya no te queda nada nada diste hoy ya no te queda nada hoy se dice así dice el señor Cervantes Malgarín desde Atalaya la matanza hoy viviendo en estas latitudes el día fue una gran banda ha dicho Turbio Un eh, buen pez Agradezco que el rock Todavía haya gente que se disfrace Y que viva algo distinto Arriba del escenario ¿Cómo, cómo, ¿A quién fuiste a ver? A Gualicho Turrio ¿A Sí Bien está bien? La pasé muy bien Bueno Este, nosotros ya estamos terminando entonces. Usted me quería contar de, Para cerrar esto, quería terminar con unas palabras Sí, no, ya no sé Bien que quería decir No, estaba recordando lo vimos Imposible no recordarlo Porque terminó hace un ratito duró dos horas y media Documental sobre Basato, es Barea Este Personaje ochentoso O Claro eh, clown, que... tra travesti o mujer eh, o él mismo actor, eh, todo eso dentro de una persona eh, impresionante no, lo que me hizo yo no la pude no dar la película porque estaba trabajando en el bar, pero iba escuchando ¿no? Ajá. y también así como contaba antes lo de este encuentro con el ayahuasca y las otras realidades y demás y también hace poquito el martes pasado en el anterior eh, hablamos un poquito de Jorge Pistocci que que, que dejó esta, esta realidad justamente y pasó a otra eh, fundadora de Especio Imaginario eh, Resta Mordisco Pan Caliente Restares de Redondos Amigos de Espineta etcétera etcétera y voy a ver como La Muerte de Cerca eh, también con justo un amigo Luchito quien le mandó un abrazo que antes también lo mencionaba está leyendo un libro sobre una señora que hace, acompaña a la gente en sus últimos días y y los y las ayuda a, a, a cerrar cosas digamos, a cerrar cosas tiene también como un viaje de ese lugar este que es interesante, no, no recuerdo el nombre de la, de la señora esta pero bueno, todo así como una relación con la muerte y ok, la volví a ver de cerca y dije, paro de nuestra, nuestra vida no me puse triste por lo de Pistochi ajá este también tengo a mi tío bastante enfermo le mando un abrazo grande a Michael eh, y nada, yo también voy a ir para ese lado todos vamos a terminar al mismo lugar como que no hay mucha vuelta y como no voy a o no vamos a hacer lo que tenemos ganas de hacer lo que en el fondo realmente tenemos ganas de hacer y que nos frenan justamente los miedos como hablamos antes con, con Jorge con Jorge Cómo no vamos a hacer lo que lo que sabemos internamente, lo que sentimos, o cómo no vamos a probar eso que, que nos hace ruido, ¿entendés? ¿Por qué no lo vas a probar? O sea, primero sentía esta existencia se va a terminar. Este, ¿cómo no lo vas a probar? O sea, no tiene no tiene sentido no hacerlo. O sea, las cosas que te frenan, antes hablaba del, del Facebook y creo que te frena un poco, a mí me frena, qué yo. Como que te mete como en un mundo de, de imágenes, o de... y eso te genera como ansiedad, y la ansiedad te, te, te inmoviliza, ¿entendés? Entonces hay que estar más en el plano, yo creo, del hacer, menos de, de proyectar, y, y justamente creo que Batato varía, por lo menos, en lo que bien estás este rato de la película. Se tiró la pila terreno, no importa nada, se puso las tetas, se hizo mujer porque se sentía mujer, y se subía al escenario hacía lo que le pintaba Yo, con, con laburo obviamente, con mucho laburo y haciéndolo con pasión, porque quería hacer eso y si vos querés hacer algo, hacelo o sea, querés hacer música, hacelo a, empezá hoy, hacé música este no tenés que llegar a ningún lado, digamos pero bueno, vos, vos abrís la compo y querés estar ahí, tu imagen pero pasa por otro lado este no sé, es lo que siento pero fundamentalmente eso como de los míos, como hacelo ¿Cómo no lo vas a hacer? O sea, si no haces eso, ¿cómo, ¿qué vas a hacer si no? O sea, ¿qué, qué te vas a quedar en la calle y vas a hacer un tijera, y bueno, tal vez tenés que pasar por esa. este Y ver qué pasa. Y yo dudo que te molas, eh, pero, pero bueno, no sé, si, pero por lo menos arriesgá. Y si bueno, si te toca una mala, es una mala, pero tenés que si no te vas a quedar preguntando siempre que hubiera pasado, sí, es lo peor, lo pero... peor. Es como un, un poco de esta canción que escuchábamos antes Que decía, lo mejor es hacer O sea, va por ese lado me parece Y decir, si uno se tiene que encontrar De cara a cara con el final De lo que uno conoce En este espectro ¿Se dice espectro? Se dice excursionista Se dice excursionista De, de este lado de, del planeta O de este lado de la dimensión Y bueno, con una sonrisa Pero ahora haberlo intentado todo Y creo que sí Hay gente se lo pregunta, hay que decir seriamente eso Hay gente que tiene la posibilidad de hacerlo Hay gente que dispone de ciertas herramientas para hacerlo Hay gente que nunca se lo va a preguntar No puedo meterme en las cabezas de lo demás Estoy evangelizando de alguna forma yo Uso fui... un baja línea terrible Sí, la, pido disculpas ¿A quién a ¿El Partido ah, Obrero? La, la verdad que nunca hago esto justamente porque me pasa esto no me gusta eh, Lo charlo con mis amigos y la gente que quiero, psicólogo? En un mano a mano, no, nunca fui este Por eso no Nunca me gusta le... hablar en la radio padre. Le voy a pasar uno Termino manejando todo Así que pido disculpas La próxima estoy seguro que voy a hacer muchas cosas Con ruidos y música Y no voy a hablar Pero te agradezco igual la oportunidad de Me gusta igual De vez de en viste. cuando comenzar con, con ustedes Ahí con el dedo para arriba En el canal libro también Pero este me gusta que llame algún oyente también Me gusta esto de que la radio tenga... Ese momentito. Sí, que tiene la función que de, de la que por lo menos yo mamé, vos también seguramente. De, Obviamente. De la cosa de, de, de compartir de empatía. Hablamos de Pistochi si uno se llevó algo, usted lo conoció mejor que yo. Sí, y de y... y que algo dejó, y el tipo hacía radio, hacía... Bueno, eh, comunicaba, hacía periodismo, si quiere. Bueno. Sí, comunicaba, está... a mí me, me gusta trasandar, intentar trascender las palabras. Y eso quizá con un sonido, con una sola palabra o con dos, pues abrir más puertas o más mundos que diciendo un montón. Que a veces, como dijo el cantante de Café Tacuba un día, las palabras como que anclan. Bien. ¿No? Entonces, somos lindas, nos comunicamos con ellas. Es cierto, también nos hacen incomunicarnos muchas veces, aunque estemos hablando mano a mano y a algún centímetro. Y nos comunicamos, hace mejor, con un beso, con un abrazo? un abrazo. Sí, me, me es como muy cursi ¿entendés? eso es lo que pasa cuando empiezo a hablar y, pero te ponés medio cursi o sea, son las 12 5, 5, Mati se todo. quiere a dormir nosotros también tomamos. yo le digo algo a mí me gusta un programa acá que siempre termina con las palabras son historia y me parece que es un poco a lo que tenemos que resumir listo limbo martes rojo beep, beep. hasta el próximo ha sido un placer los increíbles martes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 Qué el hijo, el hijo café con leche, el hijo tostadas con mermelada. Qué el hijo. un libro largo, el hijo una película que no tenga Vin Diesel, el hijo los tipos que le casen el humor a la vida y siempre que se pueda, el hijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. Soy Alberto Levos, papá de Paulina Levos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. envía tu adhesión a funcionarioacetecargo.com Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad.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 Vení a brindar, vení a disfrutar Almuerzos, cenas, meriendas, perrevesa artesanal Comida regalita, comida casera Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio Fin de Espacio Publicitario La tribu, encendida Mi sangre llegó de lejos, en barcos negros de esclavos. De sus pueblos arrancados por Alvarado y Montejo, mi sangre es el fiel reflejo de ese original despojo y es también el cielo rojo que pintó el amanecer de otro pueblo que al nacer dejó atrás odio y enojo. Sin aire no hay fuego. Pues lo que fue alguna vez cruel violación y conquista por obra de un dios artista se volvió el mundo al revés y con la mezcla de tres culturas del mundo entero a la orilla de un estero y entre la selva escondida mi pueblo surgió a la vida el jarocho fandanguero Bienvenidos a un recorrido histórico a través de los sonidos del mundo Bienvenidos a Año por Año Mi nombre es Leandro Gerardo y los voy a acompañar en las próximas dos horas de música seleccionadas por Eño Robeño para el día de la fecha Aquí comienza una nueva edición de Año por Año we presentamos 1955 so. so. so. right animal animal where cats too i do do you say and change this is all you do do i want don't you leave that spot then you dance like crazy but all you've got that's the buzz you're ready or not on your mark on your mark get set and set now ready ready Dazzle, dazzle, dazzle, everybody rise.